Hola a todos, este es el podcast para la cuarta práctica de la asignatura gestión de bases de datos y archivos audiovisuales. Esta consiste en realizar una serie de capturas de pantalla para, para mostrar las estadísticas de mi blog. Que, que Dichas estadísticas son seis. La primera es una estadística general que nos ofrece que nos muestra una gráfica del volumen diario, semanal, mensual. Y nosotros nos centraremos en el semanal. Eh, nos ha mostrado que mi blog tiene un total de 46 visitas otra es la procedencia geográfica de la gente que visita mi blog y en el mapa que aparece en esta estadística sale que 45 de las 46 son españolas mientras que hay una que proviene de Estados Unidos continuando con la estadística en la parte de la entrada, o sea, de los pods más visitados observamos que la página de inicio es la que más visitas ha recibido Y mi entrada wise Everybody Looks So Strange, que es una fotografía, es la segunda más visitada. La menos visitada es Sierra Nevada Moments, que solo tiene una. En cuanto a enlaces salientes, observamos que la única URL que aparece es la del banco de imágenes Getty Images. Y siguiendo, en cuanto a la referencia nos muestra dos. Una del blog de una compañera de clase y el otro de Twitter. En cuanto a los términos utilizados para, para acceder desde motores de búsqueda, vemos que no aparece. Que nos aparece sin términos de búsqueda. Bueno, esto es todo, un saludo.